Una de las barreras principales de las mujeres para el acceso al condón femenino es la falta de información, así como su uso correcto, señaló Simón Martins, especialista de Family Health Company, dentro de las actividades de la 17 Conferencia Internacional sobre VIH-Sida. Considerado un producto caro, se prevé que en breve se obtenga el registro sanitario de una segunda generación de condones femeninos, conocido como FC2, lo que podría reducir su costo hasta en un 30%. Es decir, depende de los volúmenes. Siempre el costo está, está atrelado al los volúmenes. entonces... Cuando vendemos varios, pero las cantidades son las que van a interferir directamente en el costo unitario del producto. La FC2 que lanzamos ahora es como 30% más barato que la FC1. Aunque estemos aumentando la producción, la tendencia es disminuir el costo. Se habla como 60 centavos de dólar. De acuerdo con Martins, mientras en Brasil se han distribuido 6 millones de condones desde el 2000, en México apenas 160 mil unidades entre octubre del 2007 y junio del 2008. Mil de ellos distribuidos en el estado sureño de b r de Oaxaca y disponibles para las mujeres en los servicios de salud públicos, pues desde hace un año se incluyó la norma oficial mexicana de los servicios de planificación familiar, junto con la anticoncepción de emergencia, por lo que es distribuido a través de los servicios de salud. Una de las ventajas del condón femenino, además de prevenir embarazos no deseados, la transmisión de enfermedades sexuales, como el VIH y el virus del papiloma humano, es el poder de decisión de las mujeres en el cuidado de su salud sexual y reproductiva. Poner el condón como en las preliminares y ahí poder hacer sexo oral y todo eso, y ya empezar a hacer la penetración sin parar para poner el condón masculino, es perfecto. Y la seguridad que yo sentí es mucho mayor que el condón masculino, porque yo sé que no va a romperse. Por ahora, existe un programa de la empresa Family Health Company para iniciar la distribución en países como Perú, Ecuador, Nicaragua y Argentina, mientras que en México se espera la licencia de regulación para iniciar la venta del FC2 o condón femenino de nueva generación, informó Miriam González de Radio c i m a n s i m a s noticias, sin más noticias, p r e s e n t a la decimoseptima conferencia sobre VIH-Sida.